eso lo ratifica y esto trae aparejado dos cosas una es la prestación básica universal hay una prestación básica universal para la gente que cobra menos de 41 mil pesos que puede pedirlo en su compañía y esto es un servicio un poco más reducido a un precio muy accesible para que nadie quede afuera eh, lo podemos repasar está? Gustavo el paréntesis para, para ir con esos datos porque hay muchas personas que están parando la oreja ahora están subiendo el volumen del auto eh, eh, ¿cuál es eh, esa condición? la primera La prestación básica universal es para todas las personas o familias cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Uh -huh. Esto es, al día de hoy, 41 mil pesos. Sí. Entonces, si una persona cobra una asignación universal, eh, un plan, una jubilación mínima eh, o, o algo más que una jubilación mínima, una pensión, eh, tiene relación de dependencia pero cobra menos de 41 mil pesos. Eh, o, o está desocupado o es cuenta propista, puede ir a pedir lo que se denomina la prestación básica universal. Esto es una línea telefónica al hogar por 380 pesos, que le va a permitir eh, de 300 llamadas salientes eh, por mes eh, y obviamente sin límites de llamadas entrantes. Una línea de celular por 150 pesos que le va a permitir 500 minutos de llamadas en la misma compañía, 50 eh, minutos por mes en otras compañías, tiene 500 mensajes de SMS y tiene WhatsApp de texto gratis por 30 días eh, y la libre navegación de las páginas educativas y del gobierno, puede cargar datos por 18 pesos por día o por 200 pesos por mes, eh, un giga, y a su vez eh, puede tener internet que va de 700 a 800 pesos según la localidad, la zona, porque eso ya depende de, de la capacidad eh, de entrega de, de la empresa y entonces el, la, la, la velocidad o los megas y el dinero tiene que ver con eso. Y por otro lado, eh, para las empresas de cable, las que tienen más de 500.000 abonados, que son eh, bueno, las, las grandes de la Argentina, tienen un descuento del 30% en el cable al hogar. Uh -huh. Pero además de traer aparejado la prestación básica universal eh, la declaración de servicio público trajo aparejado que el precio final, ya no lo fija la empresa per se, sino que ese precio lo propone la empresa y lo fija el ENACOM por eso en enero solo se autorizó un 5% de aumento eh, algunas empresas, sobre todo las grandes, no querían aceptar ese aumento porque les parecía poco ellos cobraron entre el 15 y el 20, lo mismo hicieron en febrero y de a una eh, fueron llegando a un acuerdo en el cumplimiento de la ley, porque de eso se trata, el cumplimiento de la ley, hicimos algunos ajustes eh, y la empresa, eh, a ver, eh, DirecTV ya devolvió lo que había cobrado de más, lo mismo hizo Telecentro, ahora en marzo lo hacen Telefónica y Claro, es decir, todas las personas que tengan, por ejemplo, Telefónica o Claro, van a recibir en marzo una factura un 12% más barata que la de enero, porque van a devolver lo que cobraron de más en enero y el muchito que cobraron de más en febrero. Uh -huh. Se les autorizó un ajuste, devuelven plata eh, y en marzo sigue normalmente. La única empresa que no se avino a derecho y que le va a cobrar un aumento mayor a sus clientes es Telecom. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aplicándole sanciones, aplicándole multas, eh, aplicándole intereses y además vamos a recurrir a la justicia para que la justicia obligue a devolverle el dinero a la gente porque si no... Los, los abonados de una compañía eh, van, a, van a pagar más que los de las otras compañías porque esa compañía decidió no cumplir la ley. ¿Y son multas importantes, Gustavo? ¿Son multas que le van a doler? Porque acá en Córdoba nos importa especialmente porque... Eh, usted sabrá bien que la prestación de servicios de Internet, por ejemplo, está recontra mil monopolizada acá Exacto. por Clarín. Mucho más que en el resto de los lugares. Acá hay más de un 80% ¿no? de provisión del servicio por parte de Clarín. Es decir que la mayor parte de aquellos que tienen Internet acá y aquellas, eh, bueno, han sido, eh, no, no quiero decir estafado, han, han Les han cobrado de más y por ahora está declarado en rebeldía Telecom y, y no quiere devolver esa plata, no quiere cumplir le la ley. Yo quiero aclarar esto. Les han cobrado de más. No hay ninguna orden judicial para que puedan cobrar de más. Ellos aducen una resolución de gusto fierro que en realidad es solo para una empresa de Villa del Rosario de 800 abonados, no es para Telecom Cablevisión, eh, así que tienen que devolver el, ese dinero. Eh, las multas son fuertes, pero quizás eh, no son lo suficientemente importantes para que la empresa económicamente... Yo creo que además la cuestión no es solo económica. ¿eh? La cuestión es una puja de poder. Si fuera solo una cuestión económica, eh, lo estarían pensando. Pero, pero creo que, que por primera vez, las otras dos empresas, que siempre actuaban eh, en conjunto, eh, entre las tres, al, al haberse apartado de la estrategia de las otras dos empresas, yo creo que, que, bueno, que han quedado muy... Muy, muy solas en esto de no cumplir con la ley. Bueno, eh, ¿se aplica lo, de, lo del acceso universal? ¿Está, está aplicando, sí, está sí, funcionando, sí. hay problemas? Se está aplicando, eh, tardó unos días en enero, se está aplicando, eh, y ahora a fin de febrero vamos a, a saber exactamente eh, cuánto, eh, cuánt, cuánta gente pudo acceder al servicio. Mm. Pero digo, le, lo estamos aplicando y es un derecho... Que tiene el ciudadano y una obligación que tienen las empresas. A fin de febrero vamos a saber el a porcentaje. A fin de febrero vamos a saber porque cada 30 días tienen que informar a fin de febrero, primeros días de marzo vamos a saber eh, con, cómo viene el cumplimiento y si es estricto cumplimiento que es lo que nosotros estamos exigiendo. Bueno, una última cosa y le agradezco el tiempo. Ahí me, yo, yo imagino, me quiero poner, eh, imagino que tengo los oyentes acá sentados y, y sentadas y, y se están preguntando... Eh, ¿Qué posibilidad hay de, digamos, de que llegue a Córdoba eh, alguna variante? O algunas variantes, como ocurre en un montón de países recontracapitalistas del mundo, donde hay bueno, más oferta. ¿Qué posibilidad hay de que explicar... se incorporen variantes acá eh, para aquellos que no quieren ir con Telecom porque no están no a... conformes con el servicio, no, con la plata? Le voy, voy a decir algo que es muy importante y que tiene que ver con la competencia. Siempre las grandes empresas dicen que el Estado no se meta, nosotros queremos competir. Pero después, cuando aparece otra empresa para competir, intentan por todos los medios que esa competencia nunca llegue. Hay empresas grandes, eh, quieren operar en Córdoba, pero provincias o municipios le ponen trabas en condiciones de desigualdad respecto a la operadora que está. Le pongo un ejemplo. Sí, pero sí, sí. Eh, la... si es Córdoba la... solo, no son provincias, es el gobierno provincial entonces, ¿no? Eh, claro, exacto, <risa> pero pero sucede en casi todo el país, ¿eh? eh bueno. pues digo, o sucede en muchos lugares, Y esto es lo que nosotros hemos escrito por orden directa del presidente para que no siga ocurriendo, porque esto perjudica sensiblemente el bolsillo de la gente. Por ejemplo, un municipio le dice, bueno, usted que está desde antes puede cablear por, por aéreo, pero usted tiene que cablear soterrado, el nuevo. Es 50 veces superior el costo. Entonces se eliminan la competencia. A, a, a partir de trabas, o locales, o provinciales, terminan eliminando la competencia y la gente no tiene otro servicio y paga más caro. La competencia claramente baja los costos. Así que nosotros vamos a hablar, gobernador por gobernador, intendente por intendente, vamos a llevar el tema a la Federación Argentina de Municipios, porque es fundamental que permitan la competencia en condiciones de igualdad, porque eso va a favorecer, va a haber mayor cantidad de operadores de internet o de cable eh, y, y va a bajar sensiblemente el precio. Si eso no se hace, solamente va a haber el que está, porque nadie eh, puede ir con un costo 50 veces superior. Mm. Bueno, eh, ojalá que, que esto se materialice en la praxis, ¿no? Porque la verdad es que son eh, discusiones ya eh, an muy antiguas y bueno, no podemos dar un paso al frente respecto de toda esta historia. Y se sería muy importante para que discutamos después otras, ¿no? Pero ojalá, ojalá eh, escuchen esto, digamos y permitan reglas de juego eh, más o menos serias, ¿no? Incluso eh, a partir, digamos, de, lo de los sistemas eh, que admiten, ¿no? Así que no, no, no estamos, no estamos pidiendo que le hagan favores a nadie sino que todos puedan hacer lo mismo simplemente eso, que todos puedan hacer lo mismo. Gustavo, le agradezco le mando un abrazo. A ustedes. Gracias, Gustavo.